Maldito poquito cariño que me has dejado llorando solito valdito mal maldito... Y a veces para llorar. ¡Maldito cariño! ¡Linda música de mi tierra! ¡Sí, señor! Maldito cariño, nunca te olvidaré acordeón que marca la diferencia los rayos del sol Buen sabor, gritadas Rosita, Gabrielito Vázquez presente. De Callambe, si sí, señor